Emocionalmente no estás bien. Te falta un incentivo. Leader Music Oye, te da la solución. Escucha el sonido de Egardo Warner. Allá ¡Lleva! Yeah. Presentándote lo nuevo del Grupo Alegría. ritmo de Santa Fe en un solo grupo. Ellos son el Grupo Alegría. Cuando la noche estrellada llega se escuchan tristes tambores La cumbia llora la muerte del negro José Dolores La cumbia llora la muerte del negro José Dolores Los semáforos titilan luces de colores, verde, amarillo y rojo de felicidad, porque en el aire suena el grupo Alegría. Las estrellas te contarán. El calor del verano No es motivo para que el ritmo del Grupo Alegría No llegue a nuestros cuerpos Por el horizonte se va una balza Y lejos se pierde Se va, se va Porque te marchaste dejando mi alma pelando En algunos lugares más, en otros menos Pero siempre la calidad triunfa en el gusto del público Grupo Alegría ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave? Mi negra no la puedo encontrar Se si ha perdido, la busco, no la encuentro yendo yo de penitas Por muchas ganitas De volverte a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave? Mi negra no la puedo encontrar Se si ha perdido La busco y no la encuentro Y mi negra no me deja pasar Siempre decimos que la buena música triunfa En cassettes y compactos Grupo Alegría es la felicidad